Bueno, doctora Alejandra Romero Nicholson, ¿cómo reciben ustedes esta sentencia? Bien, con mucha alegría. La verdad que que si bien nosotros habíamos solicitado una pena de 25 años, eh, fue una pena menor a la solicitada, pero estamos conforme con la resolución, creo que es muy importante eh, esta instancia de que haya unos controles médicos permanentes, si bien este nosotros que, eh, queremos que, que se cumplan digamos con, con todos los derechos de todas las partes, o sea que sí si, si el tribunal considera que tiene que continuar en su casa eh, así lo, lo, lo entendemos y lo aprobamos pero nos parece importante esto de que haya un seguimiento y que, y que bueno que podamos también nosotros tener intervención en, en estos controles con un perito de nuestra parte y, y que se vayan desarrollando las cosas de acuerdo a la ley no esta causa ha sido difícil que llegue a tribunales al menos hubo muchas excusaciones recusaciones también en algún momento la continuidad del juicio por sí sí yo eh, temía la continuidad del juicio cuando en noviembre recordarán nuestro vinimos nos sentamos y así como nos sentamos nos tuvimos que volver Eh, yo ahí la verdad que como que tomé conciencia un poco de lo que significaba esta causa no sobre todo para la provincia de Tucumán eh, porque yo estuve también en otras causas con, con un juez en Santa Fe donde también tuvimos muchas re, re, recusaciones y cambios de muy muy difícil constituir el tribunal pero bueno, acá tenía como una connotación diferente y eso lo sentí en ese momento, pero por suerte se pudo constituir un tribunal y realmente se desarrolló con normalidad todas las audiencias y, y yo estoy muy confortable Con, con que se hayan brindado todas las garantías al imputado, que haya tenido todas las posibilidades eh, de, de decir lo que él pensaba y, y sostener su verdad, ¿no es cierto?, porque es también lo que él piensa eh, y que sus abogados hayan hecho también una labor eh, muy intensa y que nos haya demandado en lo jurídico eh, un juicio muy movido, creo que eso también es muy importante porque eh, se denota después en la sentencia, ¿no? O sea, tener una sentencia donde hubo toda una amplitud de, de posibilidades, bueno nadie nos va a poder venir a decir que cuando el imputado se sentó ya estaba condenado para ustedes verdad conforman no van a ir a casación no siempre vamos a pelear porque nosotros pedimos más este y, y siempre quedan algunas cuestiones sin resolver tengo que volver a escuchar por ahí con la emoción uno pierde algunas cosas pero eh, yo había solicitado un falso testimonio que la verdad me parece que no está no, no se dijo nada al respecto hay que ver qué pasa en los fundamentos no cuando nos den los fundamentos eh, y una serie de pedidos eh, de que se que, que sí sí sí ...de que se, se envíen los testimonios a instrucción... ...para que se se tome en cuenta eh, la responsabilidad de... ...no solo este imputado, sino quien era el secretario en ese momento... ...que también fue un pedido que nosotros hicimos... Eh, ...respecto de otras víctimas de aquí de Tucumán... ...que también sufrieron este terrorismo de Estado. ¿Tiene un valor especial para su familia? Sí, por supuesto. Eh, así como para nuestra familia también... ...para todas las familias tucumanas... ...porque realmente el cariño de toda la gente... ...y, y muchas muchos familiares o, o propias víctimas sobrevivientes que bueno, que su juicio todavía no pudo llegar a esta instancia y ellos se sentían también parte de este debate, ¿no? Si bien no eran los hechos propios los que se estaban ventilando que que el imputado, eh, digamos, ver que el imputado, que esta persona estaba sentada ahí y que se estaba de, de, de, haciendo justicia, intentando hacer justicia, eh, creo que es muy importante. Y por supuesto en lo personal, sí, eh, es una alegría muy muy grande porque uno deja mucho en esto, digamos, más allá de lo jurídico, en mi, en mi caso particular, eh, deja parte del corazón uno en en estos en estos juicios, ¿no? Muchas gracias. Dentro. No, gracias, Volter.